Gracias, Tano. Gracias. Bueno, ¿cómo están todas y todos? <ríe> primero, primero permítanme agradecerte, Tano, a vos y al pueblo de Merlo en nombre mío y de mis hijos el hecho que le hayas impuesto a este lugar el nombre de él. ¿Qué quieren? Que me levante. Hola, ¿qué quieren? Que me levante, que me pague. Yo quería, quería hacerlo onda giving. ¿No? Bueno, una cosa más descontracturada, no tan uh allá la iba a volver a gritario decir y el dedito, y la manito, y el pelito. No, no, más tranqui, más tranquilo Bueno, nada, la verdad que... La verdad que estará... Ustedes saben que... El... Puedo apoyarme, me dejan apoyarme acá, ¿no? Sí. Onda, onda extraño. Eh, la verdad que el 25 de mayo, todos ustedes lo saben, es mi mi fecha patria predilecta me debe venir de la onda billique, digamos de la secundaria, de la primaria, de la secundaria, pero no. Siempre me pareció mayo y la revolución una cosa muy muy fuerte, muy muy identitaria de bueno, de la nacionalidad de nosotros, de los argentinos. Y la verdad que A ese 25 de mayo de 1810 de la primaria y la secundaria de la historia después se juntaron otros otros 25 de mayo también que por esas casualidades o caprichos de la historia también pasaron 25 el peronismo después de 18 años de proscripción volvió al gobierno también un 25 de mayo de 1973 Impresionante. Yo era una de las miles, cientos de miles, millones de jóvenes que arrasaban este ideario, ¿no? Y después vino el 25 de mayo impensado, el 25 de mayo del 2003. De ese quiero que les hable Alberto después. Yo voy a hablar de, del que más me gustó de todos, del que lo sentí casi como una parte mía, y de todos y todas también, el 25 de mayo del Bicentenario, el 25 de mayo del 2010 que además es el último año en que fui enteramente feliz. El 2010. Ya después Ya después nada fue lo mismo ni lo será. Pero bueno. Resulta ser que ese ese 25 de mayo para mí fue perfecto. Porque no fue solamente 200 años de historia, yo sentí Ese día, en las calles de Buenos Aires, cosas que, que no había sentido nunca. Por empezar, tengo fijo en la memoria que éramos nueve presidentes latinoamericanos caminando entre la multitud. Éramos nueve presidentes caminando entre millones de personas sin ningún dispositivo de seguridad lo hicimos perfectamente. En épocas de manos duras y gatillos fáciles, aquella era otra argentina. Estoy absolutamente segura. Era otra argentina. Pero además, yo sentí ese día, en esos días, que los argentinos nos habíamos vuelto nos habíamos vuelto a reencontrar porque fuimos capaces de de contar la historia en las calles ese día y, y eso ese desfile con la batalla de San Lorenzo, el cruce de los Andes, Malvinas, las Madres, la Revolución de Mayo, en fin, los pueblos originarios, era como que éramos capaces de hablar de nuestros éxitos, de nuestras victorias y de nuestras tragedias también, que las tuvimos por cierto sin enfrentarnos que podíamos estar juntos los argentinos viendo lo que nos pasó por qué nos pasó y ese año 2010 tuve tuve la esperanza cierta de que estamos dándole vuelta a la historia, que, que por fin, más allá de las diferencias y de las ideas y de las visiones y de las percepciones que cada uno de nosotros o nosotras puede tener acerca de determinadas cuestiones históricas, yo sentí que estábamos por primera vez en paz con nosotros mismos de esto hablaba, de la batalla cultural, que le habíamos ganado, que ping, que pum, que pam, pero yo sentía otra cosa. Yo sentía que podíamos mirarnos civiles, uniformados, unitarios o federales, para no decir ninguna otra cosa que, que reavive fantasmas, podíamos, podíamos mirarnos otra vez en paz, un país en crecimiento un país que crecía, trabaja, había trabajo, había educación, había futuro. ¿Qué fue? Siempre me sigo preguntando todavía qué fue lo que nos pasó para este presente tan tan dramático que estamos viviendo. Bueno, yo creo que... Se trata de eso, de volver a recuperar ese espíritu que nos animó a todos los argentinos y a todas las argentinas sin distinciones en ese bicentenario. Siento no solamente que lo podemos hacer, sino que también lo tenemos que hacer. Yo me siento obligada a tener que hacerlo por eso por eso las decisiones porque las decisiones también siempre responden a convicciones profundas uno puede equivocarse o acertar, nadie tiene asegurado el éxito. Pero, sin lugar a dudas, que las decisiones basadas en las convicciones tienen al menos la coherencia y la fuerza del espíritu, del corazón y del creer. Yo creo, creo mucho, creo en Dios, creo en mi país, creo en mi pueblo, y estoy segura que juntos con Alberto vamos a ayudar, pero ojo, quiero también decirles algo, quiero también decirles algo, porque si no, no sería yo. Quiero decirles que tampoco esperen que dos dirigentes, puedan hacer todo, creo que el entre todos también va a exigir que distintos dirigentes, distintos espacios, no solamente políticos o partidarios, sino sociales, sectores económicos, empresarios, medios de comunicación, y cada uno de nosotros los argentinos podamos celebrar un reencuentro y también como lo vengo diciendo hace tiempo, un contrato social que nos permita entender que no hay triunfos individuales ni realizaciones individuales si no es colectiva la realización de una sociedad. miren, Cuánta gente, y por ahí todavía lo escucho, cuánta gente por ahí piensa que lo que tiene es producto de su esfuerzo, que sin lugar a dudas lo es, quién lo puede poner en duda. Pero yo digo, cuánta gente se sigue levantando a la misma hora que se levantaba antes, cuánta gente sigue yendo al mismo trabajo que tenía antes y cómo vive ahora y cómo vivía antes no era solamente ellos, éramos todos los que teníamos que estar bien en el país para que todos y todas pudiéramos hacerlo. Pero bueno, son cosas que se me ocurren después de mucho tiempo, porque como decía alguien no y yo repetí el otro día, la experiencia es como ese peine que te dan cuando estás pelada, pero bueno, todavía algunos pelitos tengo, ganas también y convicciones también. Y acá estamos junto al Tano, excelente maestro de ceremonias acá en, en Merlo y junto a Alberto. Así que no saben qué lindo que es este 25 de mayo, verlos de vuelta a todos y a todas. Muchas gracias, los quiero mucho.